Soliloquios de un cajero de supermercado. Es un problema elegir la ropa que voy a utilizar cuando hace tanto frío y me toca venir a trabajar, que es casi todos los días, claro, salvo ese día en particular en el cual la parte de recursos humanos decide que me toca Franco. Ahí es un tema un poco más libre porque en realidad lo que hago es directamente quedarme en pijama todo el día en mi casa. Sin salir a ningún lado, pero con este frío, ¿qué vas a hacer? Ahora, cuando tengo que venir a trabajar, insisto, de los 7 días de la semana, 6, es la verdad terrible, terrible pensar que con este frío tan profundo que te cala hondo hasta los huesos, vos tenés que traer una ropa que al mismo tiempo sea cómoda y que te proteja, te guarezca de esta especie de obsesión de la intemperie por ponerse por debajo de vos. Hay gente que toca bocina afuera. Y me parece que toca bocina porque tiene frío, quiere comunicarle al mundo: Che, che, che, mira, tengo frío. Y se escucha desde acá, o sea, yo estoy adentro del lugar y se escucha. Se escucha y me preocupa, me preocupa que no sea el único que no tenga esta sensación de que está haciendo demasiado frío como para que todo el mundo pretenda de que hay cierto aire de normalidad. Hasta mi, mi ser interior está como medio refriado. No paro de sonarme los mocos, toso cada tanto, me quedo mirando la nada, esperando que, no sé. Que algo me saque de esta especie de congestión permanente en la cual me encuentro. La verdad, que es terrible, es terrible la cantidad de frío que hace. Y la gente viene a comprar igual, o sea, no hay nada que la detenga. Lo único que, que cambia es que por ahí tienen que sacar algún tipo de charpe o, o bufanda, o, bueno, llámenlo como quieran. Yo lo llamo charpe.、Eh, guantes, gorritos de lana del más diverso tipo, y se enfundan en toda esa cantidad de, de lana y ropa. Y vienen a comprar igual, se pasan horas en la parte de congelados eligiendo productos y al mismo tiempo les decís: ¿pero no hace mucho frío como para que hagas eso justo ahora, justo en este momento? ¿Por qué te compras una latita de arvejas, una latita de algo en conserva o galletitas? Pero no vayas en la parte de congelados, no te quedes 10, 10.000 horas en la parte de, de carnicería, hace frío. Dale, dale, fíjate, date cuenta, por favor, pensé un segundo. Yo tengo frío de, de mirarlo ya. Y eso es una cosa, porque en esto de elegir ropa también proyecto y siento cada vez que veo a un cliente ir a la parte del congelado que tengo más frío del que supuestamente debería tener. Lo cual por eso me hizo reconsiderar el, el pedido, mejor dicho, el aviso de mi mamá de que me ponga calzoncillos largos y vaya a trabajar con calzoncillos largos. Cosas que estoy haciendo ahora, ¿eh? Estoy usando en este momento cartuchos largos. Sí, señora, sí, señor. Parezco de 70 años de edad, pero estoy usando cartuchos largos. Y la verdad, que son mucho más cómodos de lo que me imaginé. Me siento efectivamente protegido. Es como, yo nunca lo hice, ¿eh? pero es como、eh, ir a la escuela cuando tenía 10 años y que tu mamá te diga, che,、eh, usé el pijama. Sí, eso. Estoy usando un pijama abajo de mi ropa de trabajo. Señora, espero que no suene como una friqueada, pero usted está hablando con un cajero que abajo tiene prácticamente un pijama puesto. ¿A、ah, usted también? Comparemos marcas ya mismo.